Edelap anunció posibles cortes en abasto y San Carlos. La empresa prestataria se encuentra realizando tareas de mantenimiento y adelantó que hoy realizará trabajos en las redes de algunas zonas platenses, así como también en Bransen. Según se informó, estos trabajos podrían afectar el servicio. Por eso explicaron que según la programación de cortes, de 0 a 6 horas se trabajará sobre calle 140 de 528 a 32 en San Carlos y de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la zona de 520 y 44 de 190 a 222 en Abasto. Disidencias autoconvocadas concentrarán frente al Ministerio de Trabajo. En el marco del Día de la Primavera, disidencias autoconvocadas concentrarán frente al Ministerio de Trabajo. Allí entregarán currículum vitae que realizaron para exigir el cupo laboral para personas travestis, trans y transgénero. Desde las 11 de la mañana en 7 entre 39 y 40 estarán realizando una radio abierta y se presentarán artistas disidentes. La iniciativa es impulsada por la Asamblea por el Cupo Trans No Binaries. Un servicio que informa Más cerca. más cerca. Continúa el paro en la autopista Buenos Aires-La Plata. Este martes se realizó un nuevo encuentro y las partes no llegaron a un acuerdo. La medida de fuerza que se impulsó por tiempo indeterminado comenzó el miércoles pasado y mantiene levantadas las barreras de todos los peajes de la autopista La Plata-Buenos Aires y del sistema vial integrado del Atlántico, lo que representa un déficit de 20 millones de pesos por día para la provincia. La reunión se dio luego de que los operarios del gremio no acataran la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y avanzaron con las protestas. La temperatura mínima para hoy en la región es de 9 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.